La Gloria con Rosmaría Alonso Saludos pasa un minuto de las 9 de la mañana tenemos casi 21 grados de temperatura Y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy, lunes 7 de junio, semana importante para las evaluaciones de la ciudad y de sus jóvenes. Es época de exámenes finales y mañana más de 4.000 estudiantes comienzan las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, y estas vuelven, tras el año de la pandemia, al campus universitario. A partir de mañana martes, el pasado año... Ya saben ustedes que se decidió hacerlas en los institutos para ganar más espacio, con el fin de respetar esas normas anticovid. Así que suerte a todos los que se enfrentan a este proceso que por tranquilizar esos nervios aprueba más del 80% del alumnado. Y mañana martes, el mismo día que empiezan los exámenes de la EBAO que se alargarán hasta el jueves se iniciará para el equipo de gobierno su examen anual ante la oposición y colectivos vecinales, porque mañana se celebrará la primera jornada del debate sobre el estado del municipio, tras el farón del pasado año por la pandemia. Se llevará a cabo en el centro de congresos y con la novedad del escaño del 28, por sorteo participarán ciudadanos de varias edades en este pleno. Eso será mañana, porque hoy podemos decir eh, que también es un día importante, el primero sin toque de queda después de decretarse el pasado año. Hemos avanzado en esta desescalada y un mes después de decaer el estado de alarma, casi un mes después, la comunidad valenciana suprime las restricciones a la movilidad de las personas con una tasa de incidencia del COVID baja. Aún así, no podemos relajarnos. El presidente del Consejo, Chimo Puch, ya ha pedido responsabilidad y prudencia en numerosas ocasiones a la ciudadanía y colaboración a, las, a los ayuntamientos. Estas fueron sus declaraciones el pasado jueves tras la reunión interdepartamental que se produjo para coordinar esta nueva fase de la desescalada que acabamos de comenzar hoy lunes, 7 de junio. Volvemos a escuchar al presidente. Tras las medidas adoptadas ayer en la Comisión Interdepartamental, hoy esta reunión de seguridad tiene como objetivo fundamental el plantear el nuevo escenario tras la caída del toque de queda que se producirá a partir de, de lunes. Este es un elemento que cambia las circunstancias de la apertura progresiva, como lo fue en su momento también la desperimetración. Ahora de lo que se trata fundamentalmente es de continuar en la unidad de acción de todas las instituciones y la corresponsabilidad de la ciudadanía para continuar consolidando las buenas cifras que hemos tenido gracias sobre todo, lo diré una vez más, a la magnífica responsabilidad de la ciudadanía. Y ahora de lo que se trata es que los ayuntamientos y la Generalitat fundamentalmente trabajemos juntos también con la delegación del Gobierno para abordar este tiempo que es un tiempo en el que la, algunas fiestas, como San Juan, nos preocupan, sabiendo que es necesario mantener la prudencia. ¿Es fundamental? Pues sí, es fundamental, hay que mantener esa prudencia porque preocupa y mucho que en el Che se haya detectado ya el primer caso de cepa india de COVID de la Comunidad Valenciana. Sanidad lo confirmó este fin de semana y aseguró que se trata de un paciente que viajó hace poco a Madrid, que se encuentra bien y que este contagio está controlado al tratarse de un caso aislado. También hay que tener en cuenta que se ha registrado un repunte de los casos desde que se han suavizado esas restricciones. En Elche la tasa la tenemos en 41 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace dos semanas estaba por debajo de los 20. No obstante... Sigue siendo baja esa incidencia del coronavirus y la vacunación sigue su curso. Esto es importante, sigue a buen ritmo. Esta semana ya han sido citados los mayores de 40 años. En fin, cada vez estamos más cerca de llegar a un verano sin pandemia. ja, con lo que más queremos, aquello difícil de lograr, es ofrecer, llevar la meta a su fin mate de la vemos lo que soy por lo que puedo ser puedes llegar Lejos, a las estrellas alcanzar Alto, sobre las alas de la fe, sin más temores, por vencer, puedes llegar. Hay día's, que pasan la historia. Sonríes, difícil de olvidar. sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad hasta el destino enfrentar. Y por siempre mis sueños. huellas de dejar. puedes llegar a llegar lejos lejos. a las estrellas alcanzar, hacerte sueño realidad y puedes volar, volar al sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. When it's a ...1.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar Alonso... ...pasan nueve minutos de las nueve de la mañana... ...y les contamos que hoy en nuestro programa La Glorieta... ...tendremos en unos minutos... ...a la presidenta de la Asociación de Aparadoras... ...para hablar de la lucha que han emprendido... ...desde que se constituyeron en asociación... ...para que se les reconozca... ...esos años que han estado trabajando... ...en la clandestinidad... ...seguiremos con la mirada puesta en el medio ambiente... ...por la campaña emprendida... ...para limpiar la basura de nuestro litoral... ...y a las diez y media... ...tendremos en nuestros estudios de Elche ...en Radio Marca... ...a miembros de la Asociación de Amigos... ...del Arroz con Costa, con motivo... ...de los trámites que ya han iniciado... ...para que este plato sea declarado... ...bien de interés cultural inmaterial... ...y no se olviden... de ...que a las 10 de la mañana... ...Paco Gómez y José Antonio González... ...estarán en la tertulia deportiva... ...hablaremos del Elche Club de Fútbol... ...y de su, la, la temporada... ...que comenzarán en Primera División... ...les invitamos a que se queden con nosotros... ...en esta mañana de lunes... ...aquí en La Glorieta... ...donde la música del pasado y del presente... Nunca fazemos empty spaces. What are we living for? Abandoned place. I guess we know this door, on and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime, behind the curtain, in the pantomime. Take it anymore The Show must go. Show must go. Inside my heart is breaking. My makeup may be faking, but my smile still stays on. Whatever happens.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 9 y cuarto de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas, contándoles que la Asociación de Aparadoras de Leche ha comenzado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Chains ORG para que se les reconozca los años trabajados que no han cotizado. Un objetivo por el que la mayoría de las aparadoras, sobre todo las que están en edad de jubilarse, se han unido para conseguir una pensión que las compense al menos de los años que han estado trabajando en la economía sumergida y explotadas laboralmente, como han denunciado en multitud de ocasiones. Pues bien, para hablar de esta campaña, de esta recogida de firmas, tenemos con nosotros a Isabel Matute, la presidenta de la asociación. Muy buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Eh, bueno, esta recogida de firmas, ¿qué quiere decir? ...que todas las iniciativas parlamentarias, reuniones con los políticos... Eh, ...no han servido para conseguir el objetivo de que al menos se les reconozca... ...parte de los años trabajados? Efectivamente, sabéis, porque ya lo hemos explicado muchas veces... ...que se llevaron unas PNLs tanto al Congreso como al Senado... ...como a la Corte Valenciana y hasta el momento pues seguimos en el mismo sitio... ...no, estamos un poquito peor porque después de la pandemia pues ya pueden imaginaros la situación que las mujeres han vivido en este año y medio, porque como ellas no suelen tener contratos, y los que tienen son contratos muy precarios, pues no han podido acogerse a los ERTEs y, y la situación ha sido muy complicada. Una, entonces El, el objetivo total. que ustedes persiguen, que las, eh, es muy difícil de conseguir, si se tiene en cuenta que no son las únicas que están eh, en estos momentos Pues pidiendo una pensión, porque hay mucha gente que a lo largo de su vida ha trabajado, pero no ha cotizado. El problema a veces es responsabilidad también del trabajador, no solo del empresario, por no haber denunciado antes esas condiciones. Sí, no, vamos a ver. En, aquí, se, aquí se sabía en el sector del calzado, que es el, el más antiguo, me parece a mí, que digamos, arrastrando lo que es el problema de la de la industria sumergida y el trabajo sumergido, y todo el mundo eso lo sabemos, este Ibarra siempre lo ha dicho, que él tiene el laboratorio para luego exportar este sistema al resto de España, ¿no? ahí está en su libro donde se recoge todo, esta, todo este sistema que aquí se, ha, se inició. Entonces sabemos que es verdad, como las limpiadoras y demás, pero bueno, tenemos aquí a las limpiadoras que por lo menos ahora se las está escuchando. Y, y se le está de alguna manera haciendo un, un sistema para que ellas, por lo menos, estén esos derechos, estén un poco recogidos. Eh, nosotros sabemos que eso es difícil, pero bueno, para eso están ellos los políticos, para, para saber hacer cómo articular esas cosas, ¿no? Y, y hacerlo. Porque lo que no se puede tolerar es que cantidad de mujeres, miles de mujeres que han estado trabajando toda la vida y luego llega la hora de jubilarse y, y, y se las dejé tiradas, que son mujeres que han trabajado, mujeres que han sido independientes, ahora se nos llena la boca del feminismo, y ahora queremos dejar a las mujeres tirar dependiendo de bienestar social o de las ayudas que Carita les, les, pueda, les pueda dar para que ya se mantengan las mujeres que están solas y no tienen pareja, o cómo hacemos, eso es una sociedad eh, del siglo XXI, esta es la sociedad que nosotras queremos para este país, No, hay que, hay que hacer leyes realmente, y ya que tenemos un gobierno que dice, se dice de izquierdas, que lo demuestren y que no dejen a la gente tirada. Ellos tenían una campaña al principio del COVID que hablaban de que ellos no iban a dejar a nadie atrás. Pues no, han habido un montón de mujeres, sobre todo mujeres que son las más precarias, las que nos hemos quedado atrás. Mm. ¿Cómo está? El, eh, has hablado de ello, pero ¿cómo, ¿cómo está el colectivo de las aparadoras después de este año de pandemia? Pues muy mal, el colectivo está, está fatal y pasándolo muy mal. Yo lo único que veo son compañeras y mujeres desesperadas eh, que han tenido pues eso, que recurrir a, a bienestar social, a Cruz Roja, a Carita, a donde han podido para poder subsistir. Porque claro, las pocas ayudas que han habido no han llegado, por ejemplo, el ingreso mínimo, nosotros teníamos la esperanza de que ese ingreso pudiese paliar un poco las necesidades de esas mujeres, no han llegado el ingreso mínimo, apenas ha llegado a nadie, yo no conozco realmente a nadie que lo esté cobrando, y así vamos tirando de una situación tremenda, donde las mujeres están desesperadas y no saben para dónde van a tirar, de no cómo van a salir esta situación. No, ¿No hay trabajo? ¿No se ha recuperado el trabajo? Ay, se está empezando a recuperar, parece ser, pero muy lentamente y en la, casi en las mismas condiciones que antes se tenía. Yeah. Aquí no cambia nada. Aquí es que yo no sé qué es lo que pasa en el CIE, que puedes denunciar, se dice, es que muchas mujeres son las culpables porque no han denunciado, no es verdad. Aquí se ha denunciado y lo primero es que ya no vuelves a trabajar, si estás en la luz pública o en, entre tus propias compañeras. Como se ven en peligro sus trabajos, oye, pues te hacen el vacío y, y te condenan ya de entrada si tú denuncias. Eso es lo que está pasando en Elche. Entonces, aquí se denuncie públicamente, salgan asociaciones, pase lo que pase, aquí no cambia nada nunca. Lo único que estamos percibiendo es cómo la producción se está yendo de Elche. Y conocemos ya cantidad de, de talleres que se han ido para Murcia al, o, o, a, o a Marruecos, y aquí viene. Y pasa a la frontera la furgoneta llena de, za de zapatos aparados o de zapatos cortados que también están teniendo un problema tremendo los cortadores. Y voy a echarle una mano también a, a, a, a los hombres en este aspecto porque lo están pasando muy mal. Ya son las cabezas de familia, como se dice más o menos, que, que son los que tienen que mantener en las casas que tampoco tienen trabajo. Y porque la faena lo están sacando Marruecos o la están sacando a, a Murcia. Y aunque denunciemos millones de veces, nada cambia. No sé qué es lo que ocurre aquí y nada cambia. Eh, ¿Estás diciendo que se está deslocalizando la... Sí, sí, sí. Murcia y Marruecos. Sí, sí. ¿Desde cuándo? Pues a mí me están llegando ya últimamente muchos rumores de que eso está siendo así. Ah pero son rumores. Se sabía de tiempo ya, lo de Marruecos hacía muchísimo tiempo, las mujeres lo cuentan, cómo venía la faena de Marruecos y ellas en la fábrica lo único que hacían era, era arreglar eso, esa faena mal hecha. Eso ya te lo cuentan de hace años, pero eso de Murcia, que es nuevo, que es la novedad que parece ser que hay ahora, no sé si es que han puesto talleres por ahí por Murcia, claro, es muy difícil ahora localizarlo en Murcia, sobre todo no vamos a, a ir a Murcia A, a, a buscarlos, no sé, serán que son los murcianos los que, los que dan, porque van a terminar en las mismas condiciones que nosotras. Pues... Eh, eh, ¿Y cómo eh, la recogida, cómo está funcionando esta campaña de recogida de firmas? Eh, ¿cuándo, empezar, ¿Cuándo empezaron ustedes a pedirlas y cuántas llevan? Pues, a ver, no hace mucho, nosotros se pusieron en contacto con nosotras y nos pareció muy buena idea, ¿no? Y nada, eh, no llevamos ni un mes ¿no? que, que, que empecemos con esta campaña y se ha movido por redes, y se ha movido por, todo lo, por WhatsApp, por, por, por Twitter, por todo esto, y llevamos ya casi 50.000 firmas. ¿Cuánto? 50.000. ¿50.000? Sí. Y, ¿Y quién se puso en contacto con ustedes? El, el, el, el, el Chandler. Ah, el change. ¿Y sí, qué piden ustedes sí. concretamente esas 50 millones? Bueno, nosotros lo que, que pedimos es eso. Uh -huh. Sí, lo que pedimos es eso, es eh, que se nos reconozcan estos años, que las instituciones vean el problema real y que, que se pongan ya a trabajar aquí seriamente, que no se limiten a hacer una PNL y luego la metan en un cajón y se olviden de ella, y que, que pongan remedio a esta situación, por lo menos. Estas mujeres que no tienen, no, no tienen nada, no tienen nada para, para poderse jubilar y poderse mantener, que eso se reconozca, tener una entrevista con la ministra de, de trabajo y, y nada, y a ver qué ocurre, vamos a, vamos a llevarlas el día 23 a Madrid, eh, vamos a un un autobús y, y llevarlas a la que, la que quiera unirse a nosotros pues está, está invitada o sea, eh, el autobús va a ser a costa cero porque lo, lo vamos a hacer desde la asociación o sea que, el que toda aquella que quiera que quiera acompañarnos está invitada, 23 o sea el 23 de junio Ustedes van a ir al Congreso para presentar esas firmas, que por ahora sí. llevan 50.000, y van a solicitar esa reunión con la ministra de Trabajo para conseguir un compromiso de este nuevo gobierno de Sánchez. Efectivamente. efectivamente. Con el fin de que se les reconozca los derechos a poder eh, con, eh, mantenerse con una pensión, las aparadoras, después de años de estar sin eh, cotizar. Eh, Isabel. ¿Esta campaña de recogidas solo lo han emprendido ustedes en solitario la Asociación de Aparadoras? Hay más asociaciones en, en Elche que, que representan el colectivo eh, que usted representa. ¿Están ustedes solos o hay...? Sí, no, no. Nosotras o sea... esto lo, lo iniciamos solo. Fue una... ya digo que se pusieron en contacto con nosotras y fue una iniciativa nuestra que la vimos muy interesante. Y ahora sé si se ha unido... Bueno, pero a partir de que nosotros hacemos la campaña, pues no sé si alguien la ha movido por ahí, pues a mí lo, lo que hagan las demás, la, la verdad es que no, no me, no me interesa porque van por otro, por otro sitio, ¿no? Pero que creo que por ahí en Villena me parece también que lo han movido algo, no lo sé. Deberían de haber subido todas porque al fin y al cabo es el problema de todas. Eso es lo que le preguntaba. He dicho que las otras no me interesan. ¿Qué pasa? Que cada uno se mueve, cada plataforma o asociación de aparadoras se mueve por, eh, en solitario, no hay unidad. ¿Sigue sin no, no. haber unidad entre ustedes? Sí, no, bueno, no hay unidad porque... Y hablamos de aparadoras de Elche, de Villena, de Elda... Sí, sí. No, no hay unidad porque cada una va por un sitio, vamos a ver, cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos una idea muy clara por dónde vamos. Hay otras asociaciones que van por otros derroteros, ellas no quería, eh, no reconocían que tenían derecho a reconocimiento de sus años trabajados, o sea que era una cosa que para nosotros era enviable totalmente porque era nuestro punto principal, ¿no? Porque es, es una deuda que, que él tiene con, la, con sus mujeres y que debe de pagarla, ¿no? Entonces ellas no reconocían eso, luego ellas tienen un carnet, me parece, por ahí he oído un carnet para que se demuestre que las mujeres son apagadoras, pues, o sea que después de 40 años que una mujer necesita un carnet para poder trabajar, no parece ridículo de por sí. O sea, hay una serie de cosas que, que nosotras no queremos entrar, tampoco queremos decir nada, ¿no? Pero está, Pero no está usted entrar. reconociendo que el debate, el debate interno sobre eh, lo que ustedes están, la inviabilidad de lo que ustedes están pidiendo, Existe Porque hay aparadoras, venía, que, no, eh, hay aparadoras Que reconocen que va a ser muy difícil O imposible que el gobierno Les dé a ustedes una pensión Con años que no, están co que no han cotizado Pero vamos a ver eh, invia inviable no hay nada Si se quieren hacer las cosas se hace Sabemos que En el campo la gente no cobra Pensión porque no había cotizado Porque en aquella época no se cotizaba Sin embargo se le hizo un convenio A partir de ahí se Se, se, la gente cotizó y cobró Claro. O sea, inviable pero no hay ustedes nada. quieren cobrar por algo ya, pero eso es distinto a lo que ustedes están pidiendo ¿Sí? ustedes quieren cobrar por ¿Sí? algo que no han cotizado por vale, años no. de trabajo que no se han que no ha habido una cotización a la seguridad social sí, pero nosotros también estamos diciendo que eso no ha ocurrido porque aquí se ha mantenido un sistema y ya, ya sabiendo de que estaba ocurriendo, nadie quiso pararlo y no ha querido pararlo de esos vemos cómo no lo quieren parar o, o, o no llevamos nosotros tres años denunciando todo esto y aún así todavía existen talleres clandestinos donde las mujeres tienen contratos de cuatro horas cuando sabemos que hacen once o sea, ¿de quién es la responsabilidad? pues de todo un sistema creado que no quiere pararlo y esto ocurre cuando se externaliza la producción, ¿por qué no vuelve la producción a las fábricas? y que eso se termine o sea, no, no vayamos a hacer a la elabón más débil que es la paradora claro, que aquí hay un sistema que dice tienes que cotizar para cobrar tal, vale sí, también es verdad que hoy en día porque es de ley, no puede haber un ser humano que no pueda subsistir y coge, y resulta que hay un ingreso mínimo, y esa gente tampoco ha cotizado ¿no? pero sin embargo se le está cubriendo una necesidad ¿por qué? porque es de justicia Y las aparadoras que no han cotizado a ese ingreso mínimo, dice usted que no, por lo que usted está pensando. Hombre, lo han pedido, no, lo porque han nosotras, pedido. No, nosotras hemos estado ahí diciendo pedir las ayudas ir a Caritas, no de vergüenza, porque sabemos que hay gente que ha estado trabajando, pues, pues le da un poco de vergüenza, ¿no? De, de, de, de ir a Caritas, todas estas cosas. Uh -huh. y nosotras los animemos, que no les da vergüenza, que, que era normal que ocurriera todo esto y que pidieran el ingreso, por supuesto, el mínimo, igual que las alenamos a, a que pida eh, la, esta, el, la, la renta valenciana también y que ya no tengan que estar sometidas a, a estar trabajando en un taller cobrando 400 euros al mes, porque ya la renta valenciana, que nos ayuda muchísimo a terminar con, o se supone que debería ayudar para terminar con el clandestinaje, bien, que tengan acceso a eso. Eso tampoco existía y eso se hizo. Pues igual queremos ahora que haya algo para que esas mujeres que han trabajado se les reconozca ese trabajo, porque todos sabemos que Elche creció gracias a la mano de obra de estas mujeres, que han trabajado toda la vida. ¿O no es así? Todos sabemos la historia de Elche, que no era tan grande cuando vinimos de, de, de toda España, de Andalucía, de Extremadura, aquí a trabajar, y Elche por cinco veces multiplicó mm. su población. Y se hizo realmente hoy en día la ciudad, que gracias al casado y el pago que hemos tenido, a tanto trabajo, no solamente ya en el casado, incluso llevando también nuestras casas, ha sido tener 65 años y no poder jubilar y estar enferma de haber estado 11 horas en una máquina. Por supuesto que la ciudad reconoce ese trabajo, ese sacrificio, porque hay que hablar de sacrificio que han hecho muchas mujeres en el aparado aquí, en la industria del calzado y una prueba de ello es que ustedes pues llevan poco tiempo en esta recogida de firmas y ya son 50.000 las que eh, llevan recogidas, con lo que eh, es una cifra que pone de manifiesto la gran sensibilización que hay hacia este colectivo de aparadoras así que Isabel Matute, toda la suerte del mundo para conseguir sus reivindicaciones Muchísimas gracias 101.4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 con Rosmar Alonso. 9 y 33 minutos de la mañana y antes de la siguiente entrevista vamos con la música, con una banda de música formada por las chicas, la Suite California, que han vuelto de nuevo estrenando un sencillo, Whisper un sencillo que acaba de estrenarse y que forma parte de su quinto álbum lo escuchamos See, it's a vibe for the weekend. Tell me, do you want it? Cause I want it. Yeah, yeah, yeah. You and I keep it simple. Keep the clear as a crystal. Cause I know you want it. Like I want it. me go like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 Yo nunca, nunca he hecho mil kilómetros por amor.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 ...con Rosmar y Alonso. 9 y 37 minutos de la mañana... ...y el termómetro sigue subiendo... ...tenemos ahora 21,7 grados centígrados... ...y les contamos que la oficina ambiental... ...de la Universidad Miguel Hernández... ...en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente... ...y el colectivo ecologista Margallo, ...van a comenzar una campaña... ...de voluntariado de limpieza del litoral... ...bajo el lema... ...la cara invisible del planeta... ...el objetivo es concienciar sobre la problemática de los residuos, especialmente los microplásticos que afectan a organismos marítimos y terrestres. Pues bien, para hablar de esta campaña, contamos de nuevo aquí en el programa de en Radio Marca, en La Glorieta, con el coordinador técnico de esta oficina de la Miguel Hernández, Antonio Guerrero, a quien saludamos. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, eh, la cara invisible del planeta, ¿qué pretendéis con esta campaña? Bueno, esta campaña es una campaña a nivel estatal, en la que hay muchas entidades que están, que están detrás. De hecho, va a hacerse, en, creo que últimamente ya estábamos en más de 30 provincias. Entonces, lo que se pretende a través de esta campaña es poner el punto de mira en la problemática del, del, del, del mar llama la cara invisible del planeta porque es un poquito aquello que no vemos, que está debajo del mar y que a veces sí que nos llega a las orillas con, con el oleaje, pero, pero hay que también tenerlo en cuenta. Pues hablaremos de ello en un segundo porque antes eh, cuéntanos la campaña, cuándo se ha iniciado, por qué este mes de junio, eh, quién la compone, en qué va a consistir esta vale, campaña. Vale, pues el, la fecha... H, lo que se trata es de, de hacer coincidir con, con el Día Mundial de los Océanos, que lo tenemos esta semana, y entonces lo que proponemos hacer es una limpieza del fondo del mar y de la playa de la del Sol. Entonces, en esta actividad pues, vamos a abarcar desde la profundidad del mar con personal que tiene el, la certificación para poder bucear. luego También hay unos nadadores cualificados de unos clubes deportivos que también van a estar haciendo una limpieza en zonas menos profundas, y luego contaremos con el personal en la playa también limpiando la zona de arena. Uh -huh. eh, ¿cuándo? ¿Cuándo empieza? ¿El fin de semana? ¿El ¿Sábado, domingo? Pues este sábado es este sábado, porque es una actividad que está pensada para que todo el mundo pueda apuntarse, con lo cual es, es el sábado, y está abierto a todo, a todo el mundo. ¿Dónde se pueden inscribir? Vale, para escribirse es muy sencillo porque buscándonos en internet, buscando el portal de, de sostenibilidad que tiene la Universidad Miguel Hernández, que se llama umhsostenible.com, es decir, buscas, le preguntas a Google, UMH sostenible y te manda directamente aquí, en cuanto entres vas a ver la primera noticia, que es limpieza del fondo marino y playa de los arenadores del sol, y ahí vas a poder tranquilamente leer todas las condiciones, los tipos de voluntariados que vamos a hacer, lo que incluye el voluntariado, Y, por supuesto, al final del todo, el formulario de distinción. Bien, hace cuestión de unos días eh, se publicó que la comunidad científica está de acuerdo en situar el mar Mediterráneo como la zona cero de la crisis climática. ¿Esto usted eh, lo, están, lo estáis notando y por eso habéis elegido el mar Mediterráneo o porque cada vez hay más residuos que, que, hay, eh, que, que acaban en el mar Mediterráneo, sobre todo ahora después de la pandemia con tanta mascarilla y guantes que hemos utilizado y que no se han reciclado? Bueno, el, todo en general es, todo ayuda, o sea, todo en este caso todo ayuda negativamente, ¿no? Pues el tema de las mascarillas, por supuesto, se han visto mascarillas... Volando, todos no los hemos visto, por suerte no ha sido la, la inmensa mayoría. Es decir, cuando estamos haciendo limpiezas, lo que nos seguimos encontrando es lo de siempre, gente que ha, son en base de bebidas, sigue siendo el, el, el residuo prioritario. ¿no? Sí que es cierto que, que han aparecido también ahora algunas mascarillas, pero por suerte la mayoría de las personas ya estamos en otro, en otro nivel ¿no? y, y solemos llevar cuidado con estas cosas. Y luego el mar Mediterráneo, por supuesto, es, es un mar pequeñito, con lo cual cualquier alteración que sufre, pues se le repercute mucho. Digamos, no tiene, digamos, ese efecto que puede tener de, de amortiguar de una, de un, de un océano, ¿no? Pues siempre todo lo que caiga en el mar Mediterráneo, tenemos que verlo casi como un lago. Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí lo tenemos. Si no lo cuidamos, pues, empezaremos a perder. El, el hecho de que se haga una limpieza de los fondos marinos eh, es porque hay preocupación de la basura que acaba en el fondo del Mediterráneo, donde están esas praderas de Posidonia únicas eh, y que son el pulmón verde del Mediterráneo. Claro, por supuesto, en la, la, como bien dices, la Posidonia es una planta que vive en el, el fondos de los océanos y es lo que sustenta, digamos, el, el, el bosque submarino, que al final, aunque nos parezca raro, pero nosotros, o sea, debajo del mar, pues hay todo un, un ecosistema, y toda una vida con que se basa unos otros, ¿no? El pez grande se, se come al pequeño, pero el pequeño al final acaba comiéndose a unos visitos que viven en las plantas, y que comen entre esas plantas, y al final pues como lo mismo que tenemos en la cabeza, ¿no?, de, del bosque, de que están los conejos, que se comen la hierbecita y luego vienen las águilas y se comen los conejos, pues en el, en el fondo del mar es igual. Entonces hay que llevar mucho cuidado de mantener esa, esa posibilidad de la Estáis hablando de los microplásticos que están teniendo un impacto muy negativo. Eh, ¿Tenéis un informe sobre lo que está sucediendo en nuestro litoral? Eh, ¿qué, ¿Qué datos se pueden dar a, a los oyentes que nos estén escuchando de la importancia de no dejar ese yogur en la playa o ese bote de refresco eh, tirado en la playa? Bueno, el dato, solamente hace falta un dato, que es, es perjudicial para nuestra salud. Ese es el dato que está más que, más que demostrado ¿no? desde, desde hace muchísimo tiempo, en el que se sabe que si te comes la parte de fuera del yogur no te va a sentar bien, ¿no? te comes solo de dentro, ¿verdad? Pues si no quieres acabar comiéndotelo, no lo puedes dejar ahí en la, en la orilla del mar, puesto que al final se va a degradar, se lo van a comer los pececillos y tú te vas a comer esos pececillos. Con lo cual lo que estás haciendo es básicamente como si cogieras el yogur, te comieras lo de dentro y luego dijeras, vale, pues ahora me voy a comer también lo del de, envase. Entonces, como ya todo el mundo sabe que el envase no se come, pues si no quieres acabar comiéndotelo, no lo dejes en el suelo. ¿En qué playa vais a empezar esa recogida de, de residuos? ¿En arenales? Vamos a ¿En estar en arenales o... del sol. ¿Y por qué Arenales? ¿Por qué habéis escogido Arenales y no el alteto, o la Marina? Bueno, principalmente ha sido un cúmulo de sitios, de, sitio, de circunstancias, pues porque son muchas entidades, tiene que haber un equipo de buceo, tiene que haber unos accesos, tiene que haber un equipo de unas condiciones también en el mar. Entonces, todas esas variables han hecho que, que Arenales del Sol sean elegidas. Cuando dices que son muchas entidades, ¿se significa que se han sumado más entidades aparte de, de, del Mar Gallo? Sí, claro. Esta actividad, por ejemplo, está participando desde el, pues, el Instituto Victoria Kent. Hay una profesora que también va, está fomentando la actividad y va a llevar alumnos. Hay asociaciones que ya están han trabajado desde hace mucho tiempo, como Asense Plastic, o el, el, gente, son asociaciones que, que llevan mucho tiempo con organizando estas cosas de, de, lo, de las limpiezas, ¿no? Entonces, eh, todas estas entidades están detrás también. Por ejemplo, también va a venir Ewerdedge, bueno o el ayuntamiento también está, haciendo, también está colaborando, desde el club de buceo que comentábamos antes, que mm. si coordina un poquito esta actividad de buceo, pues lo que necesita tener un, un mayor control de este tema. Entonces, todas estas entidades, cada uno está poniendo su granito de arena. Al final, de lo que se trata en todo esto incluso de forma simbólica, es que son problemas que hay que, que los entre todos. Claro, hay que plantar cara a, a los vertidos, a los residuos. Y la oficina de medio ambiente de la Universidad de Miguel Hernández, que lleva tanto tiempo como la universidad, ¿se ha preocupado por el litoral? Eh, lo digo porque campañas como esta eh, se hacen cada año, o las tenéis en la lista de prioridades, porque eh, hemos visto cómo vuestro voluntariado también se ha volcado con el río Vinalopó o con las zonas rurales. ¿Y el litoral también lo tenéis como prioridad? Claro, por supuesto. Al final es difícil tenerlo todo como prioridad, puesto que entonces ya deja de serlo. Pero vamos, eh, por supuesto, aquí en principal tenemos como prioridad máxima intentamos que desde el inicio la universidad realice una gestión lo más ambientalmente sostenible posible. Y luego, por otra parte, hacemos estas actividades que también son Muy de sensibilización, ¿no? Que intentamos también poner el punto de mira y que por lo menos durante un día pensemos en estas problemáticas. Eh, los, el alumnado eh, es uno de los más sensibles con el medio ambiente desde que de la Universidad Miguel Hernández por la puesta en marcha de esta oficina. Porque al fin y al cabo es lo que perseguís, ¿no? Despertar la conciencia también del alumnado, el voluntariado, principalmente son estudiantes de la UMH no qué va no. no no no no no aquí al final es hay de todo o sea de hecho ya tenemos ya aquí todos personales de la universidad profesores de la universidad y así en todas en todas las actividades que hacemos de hecho está bastante repartido hay que pensar que mucho del personal que trabaja aquí está ya más que concienciado puesto que, que una de las grandes labores que también hacemos desde, desde aquí desde el área ambiental es hacer actividades no solamente como este tipo de actividades abiertas fuera, donde se intenta sensibilizar a toda la ciudadanía, sino que internamente aquí también llevamos muchísimos años trabajando en esta línea, con lo cual el personal de la universidad siempre está muy comprometido con estas acciones. Pues Antonio, como coordinador técnico de la oficina, eh, ¿qué, ¿qué se puede para terminar esta entrevista? Eh, ¿Cómo se puede convencer al oyente de la importancia de cuidar nuestro... Eh, ...nuestros entornos naturales y nuestro mar mediterráneo. ¿Qué se le puede decir? Sobre todo, vamos a centrarnos en nuestro litoral, en nuestro mar mediterráneo. Bueno, pues si se trata de, de mensaje para aquellos que no entiendan todavía la importancia... ...porque realmente muchas veces eh, nos encontramos con gente que sí que lo sabe... ...pero le falta a lo mejor el, el, el saber, ¿no? el, el, la motivación para dar ese pasito. Entonces, bueno, a lo mejor lo que se le puede decir a, a estas personas... Sería simplemente que tengan en cuenta que al final, pues bueno, es tener una visión global del planeta y de nuestro, de nuestro entorno, darnos cuenta que no vivimos solo de las ciudades, que necesitamos esos árboles y esa posidonia que tira oxígeno, que sin oxígeno no podemos vivir, y aunque sea algo tan básico y, y tan natural, al final de lo que se trata es de, de defender ...en un ecosistema del que dependemos... ...para simplemente sobrevivir... ...es decir, al final... ...no se está hablando de, de cuidar un jardín... ...porque esté bonito... ...sino se está hablando de cuidar un huerto... ...porque es el que nos da de comer... ...y que nos da de vivir... Pues Antonio Guerrero... ...muchísimas gracias por este mensaje... De de nada. ...yo quisiera decir tantas cosas... ...que pudieran hacerme sentir bien conmigo... Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y bajenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales. ja ja ser ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja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 Quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la. La la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso.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 Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche, Sor José Alcorta 37, en Orihuela, Carretera, Murcia, Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, Partida Reventó 1. Cuando quedan 7 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, nosotros nos vamos con la música al pasado, a la década de los 60, ¿recuerdan ustedes la juventud? Aquellos jóvenes que nos eh, cantaban los Mustang? Jóvenes, éramos tan jóvenes. Soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razon de mi vida nuestro sueño sin temor.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 Mij en tus ogen, de gelukkigheid. de verme hier, naast je, wat een in me. We zijn nog zo en de tijd blijft Y son tus beslissen, tus recuerdas, que vuil zijn, que gewaar nuestro amor. Para toda España y el en amigos. toekomst, es la toekomst, verde hasta siempre. en de toekomst, en Ya tus ogen, la felizida de verme aquí contati que alegría siento en mí somos aún tan el y hoy sigue sin pasar y Besos y tus recuerdos Que vuelven Y que guardan Nuestro amor 101.4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 Totes els será U dels Municipis, Mes Nets de España. Els Verda y Neta. UT elx, elx. de Ayuntamendelch. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Y de la música de los 60 nos vamos a la actual. A la de Vanessa Martín. Hábito de ti. Tengo. Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos, a ratos me olvido. Ik del vino que heb. olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba, más de mil motivos. Me heb. Ik de los besos que heb. mis piernas me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo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 Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Qué facilidad reír y llorar. Quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía. Son ze boos? Als je het niet weet, dan weet je het niet. Als je het weet, dan weet je het niet. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. tuneau Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta ganaría tiempo para ir a buscarte tengo ahorita es evidente que no quiero ser la luz en otra historia déjame que yo te invente de me, de kamer, de kamer, de ti. Tengo kamer, de kamer, de kamer, de kamer, de kamer, de kamer, de ti. Tengo hábito de de 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan dos minutos de las diez de la mañana y como todos los lunes ya tenemos aquí en el estudio de Teleelch en Radio Marca A nuestros compañeros de los deportes, a nuestro compañero José Antonio González, muy buenos días José Antonio. Pues muy, muy buenos días Ross. Preparado este lunes para la tertulia deportiva. Así es, Ross. Para decir, más certezas que dudas, porque conforme se acerca la pretemporada ya sabemos más cosas y sobre todo ruedas de prensa que eh, pues ponen de manifiesto... Eh, la estrategia que va a llevar a cabo el club franjiverde en primera división en esta temporada que comenzará en verano. Y junto a José Antonio, como siempre, el director de esta casa, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Rol, muy buenos días. Eh, Paco, eh, lo que le estaba comentando a uh -huh. José Antonio, ya tenéis más certezas, por lo menos ya tenéis una hoja de ruta, ¿sabéis cuándo empieza la pretemporada? Bueno, en, rea en realidad sabes más que nosotros, ¿Ah, porque, ¿Ah, sí? porque eh... oficialmente el club no ha dicho nada. ¿Y vosotros qué habéis dicho? Nosotros decimos lo que suponemos que va a ser y que nos llega desde fuentes del club. Vale, entonces sigue todavía las incertidumbres, ¿no se sabe de momento cuál es la estrategia? A ver, la, la teoría y la idea del club es que el 5 de, abril, perdón, el 5 de julio, lunes, la plantilla vuelva a los entrenamientos eh, para primero esos dos días pasar las pruebas médicas, reconocimiento médico, pruebas de esfuerzo, análisis de sangre, etcétera para ya el miércoles 7 de julio empezar la pretemporada, que todavía no se sabe si será en tierras iltitanas como en los últimos años, o si se irán fuera una semana, pero desde el club no han dicho esta boca es mía todavía. Vale, vale, vale. pues Y entonces... sí, cuando te he oído decir que ya se sabe todo y que van dando ruedas de prensa y tal, yo digo, a lo mejor vivimos en, en otro país. O... Sí, yo vivo en otro país. Yo creo que sí. Porque... Con esto de Leche parece que vivo en otro país. Vamos a ver. Leche el no, no ha dado ninguna información. Vamos a ver. La semana pasada Escriba no ah. hubo una rueda de prensa con Fran Escribá. Sí. Bueno, por lo eh, menos hubo rueda hubo, de prensa. Hubo no, una. no estoy viviendo en, en Marte. Ah, pero de ahí a decir que ya se sabe <risas> cuándo es la pretemporada, qué vale. fecha, tal. Se supone cuándo, pero. Hubo una, y en esa rueda de prensa Escribá no dijo el inicio de la pretemporada que iba a ser en el mes de julio, no, no nada. No, dijo ni, que ni... se iba a iba a estudiar con sus colaboradores, trazar todo el plan todo el plan de cuándo iba a empezar, de entrenamientos, de partidos de pretemporada, en fin, todo, pero no dijo cuándo. Vale, pues entonces, chicos, contadme qué sabéis. <ríe> qué sabéis Deberías poner a la 1 y 20 el programa hecho en Punta <ríe> y así te informas. Por, ah. eh, un buen tirón de orejas me ha dado el director. <ríe> bien no, eh, a ver, lo, lo, lo, haré, lo haré. Lo único que ha hecho oficial el Elche desde hace exactamente 16 días, que es cuando se consiguió la permanencia, hoy hace 16 días, fue hace tres sábados, lo único que ha dicho es la eh, salida de Rigoni al Sao Paulo brasileño, que se ha vendido, ni siquiera ha dicho por cuánto se ha vendido, aunque se especula de que con tres millones de euros es lo que el club ha recaudado, y lo segundo es la rueda de prensa de escriba para su renovación. Esas son las dos únicas noticias oficiales del club. El uh -huh. resto todo son suposiciones de quién va a salir, de la operación salida, de quién puede venir, de cuándo empezará la pretemporada de todo, todo son suposiciones y especulaciones. Así no se puede trabajar bien, José Antonio, con bueno, especulaciones. De momento ¿Por qué, vamos qué, qué poco son a poco. Esas, ¿no? Ya ten en cuenta, Ros, que ahora mismo la plantilla está de vacaciones. Desde que terminó la pasada temporada ya los futbolistas eh, se han marchado a descansar. Un merecido descanso porque la temporada ha sido muy dura y sobre todo para los jugadores que ya estaban en la temporada del ascenso a primera división y que el pasado verano prácticamente no tuvieron descanso porque... Acabó una competición y enseguida arrancó la primera división. De momento, como dice Paco, eh, hay mucha especulación, ¿no? sobre todo en torno a la confección de la plantilla. El Elche tiene ahora mismo 16 futbolistas con contrato en vigor, no todos van a continuar, hay otros 7 que terminan su vinculación con el club y por lo tanto para este verano nos espera otra vez un mercado de fichajes movidito porque van a haber muchas salidas y el Elche va a tener que fichar también a bastantes jugadores. De momento el único movimiento oficial es la salida del jugador argentino Emi Rigoni. Y por otro lado, eso sí, se ha puesto ya la primera piedra del proyecto de cara a la próxima temporada con la renovación de Fran Escriba, que dijo la semana pasada que está muy, muy ilusionado con el nuevo proyecto, sus relaciones mm. con el propietario Christian Bragarnik son fenomenales, y en ese sentido, pues el aficionado del Elche está bastante tranquilo, ¿no? porque ve a Fran Escriba Muy ilusionado, se va a hacer, o este es el objetivo, confeccionar una plantilla más competitiva que la de la temporada pasada uh -huh. y el objetivo no es otro que consolidarse en primera división y conseguir una permanencia más cómoda que esta última. Vale, dijo cómo conseguir una plantilla más competitiva. Escriba. A ver, eh, se, en teoría se puede conseguir una plantilla más competitiva con más dinero y más tiempo Para firmar. qué es lo que tiene el Elche este año en relación al año pasado. Uh -huh. Este año va a tener en total tres meses más para conformar una plantilla. Eso, aun con el mismo dinero del año pasado, que fue el presupuesto más bajo ya te da opciones de mercado de poder fichar mejor. ¿Eso significa que pueden eh, ha hablado el director deportivo? Habló en la, eh, en la renovación del... Pues es importante. Lo que, que dijo Nico, no? Nico llama? Rodríguez. Nico Rodríguez, ¿qué dijo? Pues dijo que el club se plantea el firmar a 10 o 12 futbolistas, 10 o 12 fichajes. Ya tenemos certezas, no son rumores, 10 o bueno, 12 ya, fichajes. Ya, bueno. Eso es bastante. eh. Sí, sí. Lo que pasa <risa> es que, bueno, todo eso lo dijimos <risa> todos los sí, días sí, posteriores sí. a la rueda de prensa, Pero es cierto que no, no hay nombres oficiales, yeah. ni de los que tienen que salir, ni de los que tienen que llegar. Entonces, 10 o 12, efectivamente, es la cifra que dio, que es la que venimos nosotros manejando y especulando justo el día que se consiguió la permanencia. Dijimos, van a hacer falta 10 o 12. Bueno, pues hemos acertado de plano. ¿Y esos son muchos? <coughs> A ver, son... eso es un equipo completo. Eso es un equipo completo. ¿Ten en cuenta... ¿Y uno más? A ver, sí, sí te refieres al once que juega claro, un partido. Claro. A ver, son muchos, sí, pero es cierto que el Elche venía eh, con una carencia importante de jugadores muchos que venían de segunda, que la verdad es que primera es, son dos escalones más que segunda división, eh, y creo que es necesaria esta profunda remodelación. Es necesaria si se acierta con esos diez o doce futbolistas, es decir... Si traen 10 o 12 jugadores mejores que los que hay, es necesaria. Si traen 10 o 12 jugadores que simplemente complementan y rellenan la plantilla, no es necesaria. Para eso me quedo con lo que tengo. Pero la idea es traer, un 11, traer 11, 12 o 10 que sean mejores que los que hay, que mejoren el nivel. Y Nico dijo eh, cuántos van a vender. No, dijo que habrá salidas. Dijo, no dijo cuántas. No. No, digo... Y entonces, esto es el plano de la rumorología en el sí, que os sí. movéis vosotros. Exactamente. ¿Quién es... creéis vosotros que, que van a vender? A ver, vender <coughs> o, o ceder, o... vender, ceder o, o llegar a un acuerdo para darle una salida, para rescindir su contrato, ah, con no. lo que tendrías que llegar a un acuerdo económico, pagarle parte de la ficha del año que viene, de la temporada que viene, y dejarlo libre. Esas son las tres opciones. Entonces, yo creo que las tres se van a producir. Hay futbolistas, eh, que no escapa a nadie y es pura lógica, que han jugado muy poco la temporada pasada, tanto con Jorge Almirón como con Fran Escribá, Sobre todo nos centramos en los gustos de Fran Escribá, y viendo que pues, hombres como Zifu, eh, viendo como hombres como Luismi, apenas jugaron con Escribá, lo normal es que el club les va a abrir la puerta de salida. O bien a través de una cesión, oye pues vete a otro equipo y pagamos la mitad de la ficha, la otra mitad la paga el otro equipo y tal... O bien, mira, no nos interesas, no vas a jugar o vas a tener muy pocos minutos, vamos a llegar a un acuerdo. Eso es la rescisión de contrato. Uh -huh. Pero luego está también, que has apuntado bien, el poner en el mercado a futbolistas. O que, o sea, hablo de jugadores que tienen contrato en vigor uh -huh. y que sí cuentan para escriba, pero viene un equipo y hace una oferta. Oye, quiero a Edgar Badía. O quiero a Iván Marcón, Estoy uh -huh. diciendo estos dos nombres porque son susceptibles de que pudieran ser traspasados Bien. Es decir, que el Elche cobre un dinero Por dejarlos marchar También se puede dar la posibilidad Ahora mismo el Elche está abierto a todo Absolutamente a todo A hacer caja con algún traspaso Como el de Rigoni al, al Sao Paulo eh, Y sobre todo el de liberar eh, Fichas de futbolistas Que no entren en los planes de Escriba Para poder traer esos 10 o 12 futbolistas Porque ahora mismo Con los 16 que tienen contrato en vigor, más 2 que llegan cedidos, tienes 18 contratos ocupados. Como quieras renovar alguno de los 7, entre ellos ahí está el caso especial de Nino, que, que terminan contrato, te encuentras con 20 fichas. Si quieres fichar 10 o 12, máximo puedes hacer 25 fichas. Si quieres fichar 10 o 12, no cuadra las matemáticas. Hay que dar salida a 4, 5 o 6 jugadores de los que tienen contrato en vigor, que no entran en los planes de escriba... ...para poder firmar esos 10 o 12 futbolistas. ¿Y pensáis que la estrategia va a ser como antes? van a ¿Bragarnik va a esperar a, al último momento para poder...? Eh, espero que no, espero que no porque... En, en... ¿Pero eso es estrategia o eso fue las circunstancias del no. año pasado que no se repiten en este...? A ver, una de las maneras de funcionar de Bragarnik es esperar hasta los últimos días del mercado... ...tanto de verano como de invierno... Sí para conseguir ese futbolista ganga. Eh, ganga, bueno, bonito y barato. Pero son casos especiales. Yo espero que no lo haga porque es que entonces nos vamos a desesperar todo el verano. O sea, ahora no. Ahora tú tienes que hacer una plantilla porque si no lo coges tú, lo va a coger otro. En pretemporada, cuando empieza la pretemporada del 5 de julio, la mayoría de las plantillas de primera tienen ya el 90% del armazón uh -huh. de la plantilla. El Echara ahora mismo tiene el 50%. Bueno. Va, yo creo que de aquí al 5 de julio, va a hacer los suficientes fichajes como para empezar una pretemporada en condiciones y tener pues, seis o siete fichados ya, por lo menos, espero. Vale. Y, es, y, un, ¿no? ¿Y un equipo como el Elche de Primera División, la pretemporada, dónde, dónde se va a realizar? El... Depende, no, no depende de económicamente Antes, como estés. Ya. Antiguamente el Elche se iba, sí. se iba. Se iba una semana o se iba a Galicia. Una, un año se fue a Bélgica. Eh, bueno, y no hablo ya de los años 70 y tal, sí. porque se iba. Yo de hecho he ido a muchas pretemporadas, sí. una semana entera, pero es cierto que eh, llegaron, llegó la crisis, eh, y en el Elche Club de Fútbol las hemos tenido de todos los colores y llevamos prácticamente una década larga que como mucho se va unos días ahí a la manga. ¿Pero es necesario marcharse para la concentración, la a unidad? Ver, ¿Por qué se hace por eso? Por el clima. El ambiente del banquillo, pero. No, no, por el, clima, porque, ah, por el clima. Sí, sí, porque yo me he ido, ah, por ejemplo. agosto, 40 de grados. Sí, enero, no, es julio, entonces. Es julio, es julio. Yo me he ido a Segovia, porque sí. en Segovia, allí nos fuimos un par de años, a Galicia, porque te levantas en pleno julio con 8 o 9 grados. Entonces, entrenar eh, de esa manera, pues es, apetece. Eh, apetece y se lleva mucho mejor. Puedes forzar más la maquinaria, o sea, el futbolista. Pero también es cierto que al final, yo considero que no hay, que no hay diferencias. Porque entrenar aquí a las 8 de la mañana o en la manga o en la provincia eh, incluso te prepara más para lo que luego vas a vivir. Porque luego vas a empezar a jugar el 15 de agosto y no vas a jugar con 10 grados, vas a jugar con 25 o 30 grados. Entonces a mí no me parece mal lo que se ha hecho en los últimos años, en los últimos lustros, entrenar eh, en la zona con el calor que te vas a encontrar luego en agosto y en septiembre. Insisto, mm. eh, esto se hacía antiguamente lo de ir buscando el fresco, el clima mm. a sitios del norte, pero hoy en día, mm, por lo menos el Elche lo ha hecho así y no le ha, y no le ha ido mal. José Antonio está callado, supongo que estará esperando a ver qué hace Paco, ¿no? porque si Paco se va de vacaciones eres tú el que tienes que eh, seguir la, a, tocar, a Elche en la pretemporada. Eso, eso está ya decidido. Está ya ah, ya está, Nosotros ya está. si tenemos sí, una sí. estrategia <ríe> definida te la podemos decir <ríe> sin especular. Vale, entonces le has encargado a José Antonio sí, La pretemporada la, Los últimos años sí, la pretemporada siempre, las cubre él. Sí, sí, las lo, cubre. lo reconozco porque el año pasado Estuviste aquí conmigo sí. Hablándome de esa pretemporada Bueno, ¿estás preparado para empezar? ¿Cuándo, siempre, ¿cuándo siempre. se va Paco de vacaciones? Pues en julio eh, En sí, julio ¿no? el, el... La última, la última semana de junio. Sí, cuando terminen el, el a todo gol de, de, sí, exacto, de junio. Sí, exacto, el último a todo gol. Eh, bien, entonces eh, seguirás al Elche con lo que, eh, José Antonio, te habrás preparado a fondo por, y estarás esperando también esos nuevos fichajes y, sobre todo, eh, estará, llegará a tiempo para eh, julio. Gonzalo Verdú, porque eh, sí que es novedad que, que a, se ha sometido a una intervención quirúrgica. Eso es, Ros. La semana pasada, precisamente el miércoles, fue operado de esa, de esa lesión en la rodilla que se produjo en el último partido de liga contra el Athletic Club. Eh, según ha explicado el club, eh, era una operación que a lo mejor si se hubiera producido en otro momento de la temporada eh, no se hubiera llevado a cabo pero como estaba el verano de por medio y ahora los jugadores se marchaban de vacaciones y además es una intervención que va a hacer que el futbolista pueda rendir a mejor nivel ya no solo de cara a la próxima temporada cuando se recupere sino a, para el resto de su carrera deportiva por eso se decidió hacer la operación. Gonzalo ahora va a estar de baja, el tiempo estimado, según el parte médico del Elche, es de seis semanas. Por lo tanto, no va a poder empezar la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros. Pero sí que va a estar disponible para empezar el campeonato de primera división a mediados de agosto. ¿Tenemos otro lesionado o no? ¿Es Gonzalo Verdú lo que más preocupa en estos momentos? Solo Gonzalo, solo Gonzalo Verdú. Sí, sí es, el, es el único. Bien, es el... pues, eh, ay, Paco, ¿qué tienes en el atodo gol hoy? Bueno, pues hoy tenemos al presidente, a Joaquín Buitrago, eh, porque también nos interesa mucho ah, ah. no solo los temas deportivos. ¿Ha, ha hecho rueda de prensa Joaquín Buitrago? No no, no, no, no. Rueda de prensa solo ha hecho Fran Escriba, ah. y por el motivo de la renovación. ¿Y Nico? Bueno, fue la misma, sí, efectivamente. Ah. Pero, bueno, la rueda de prensa era de Fran Escriba, pero bueno, él estaba y, le, y aprovechamos para preguntarle. Entonces, eh, eh, bueno, y Joaquín Buitrago estuvo también en la rueda de prensa, pero prácticamente no habló, simplemente lo presentó la, la renovación ya a, y Escriba. Entonces, bueno, nos interesa eh, mucho hoy preguntarle, aparte de, de lo deportivo, eh, temas económicos. A ver si ya la Liga les ha dicho cuál va a ser el tope salarial, o sea, el incremento para mm, el poder firmar futbolistas. En La temporada pasada, al final, tras el mercado invernal, se rebajó el, lo que costó la plantilla 32 millones de euros, 32,4. Y este año se espera que pueda subir 6, 7 u 8 millones de euros mm. más. Vamos a ver si también... Eh, el Elche pasa al, mm, a la categoría A, porque eh, la liga tiene tres categorías. La A, que son los clubes más saneados, que no tienen eh, ninguna deuda, que no están en concurso de acreedores o han salido del concurso de acreedores y esa deuda está prácticamente finiquitada. Eh, la categoría B, donde estaba el Elche este año, que es que tienes todavía algunas deudas, pero mm, vas bien. Y luego la categoría C, donde llegó a estar el Elche cuando el descenso administrativo y fue un desastre. ¿no? Ahí, cuando, cuando estás en la C, todo es malo. Ya. Debes, no te dan. Cuando estás en la A, todo es bueno. No debes y te dan más. Entonces, vamos a ver si ha subido de la B a la A. Sí, sería una buena noticia. Sería muy buena noticia. Y también vamos a preguntarle por la campaña de abonos, que está congelada, está parada, porque se está pendiente de que la Liga... Eh, eh, la Liga ha propuesto que para el comienzo, en mitad de agosto de la, de la temporada Puedan por lo menos los estadios albergar un 50% de aforo Eso es lo que iba a preguntar sí, No eh, se sabe todavía No, porque la Liga lo ha propuesto Pero es el Consejo Superior de Deportes Vamos, el brazo del gobierno uh -huh. El que tiene que decidirlo Y esto va a ser una decisión eh, sanitaria Si la vacunación va al ritmo que va Si esta cuarta ola se queda en una anécdota y no va más Si todo va bien, es posible que mm, el, la propuesta de la Liga salga adelante y se pueda empezar con un 50% de aforo. Claro, los clubes no pueden sacar la campaña de bonos hasta no saber si pueden vender, por ejemplo, en el caso del Elche, tiene un aforo el estadio de 33.700 espectadores. Pues el, el, el 50% sería vender 16.000, eh, 16.500. Uh -huh. Entonces el Elche tiene que estar pendiente de lo que le diga la Liga para ver si puede vender el 50% del aforo, el 30%, el 40% y bueno, por eso, por eso te digo que hoy yeah. le preguntaremos al presidente a ver si nos puede avanzar alguna cosa. Pues eso será en no todo gol, es importante saber cómo, sí. cómo están la, las cuentas la tesoría, desaneadas sí, sí. en el Elche Club de Fútbol y nosotros tenemos que poner el punto final a esta tertulia deportiva, José Antonio. En la próxima semana volvemos Perfecto. la única pregunta que me queda ¿Los jugadores ya han vuelto de las vacaciones o continúan disfrutando no, de sus los, vacaciones? Los jugadores siguen de vacaciones, volverán ya con el inicio de la pretemporada ahora en julio y como te digo ellos están ahora descansando, cada uno se ha marchado pues, a sus respectivos lugares de vacaciones y recargando las pilas que, que falta hace porque de cara a la próxima temporada nos espera una competición muy exigente, seguramente incluso más que la que acabamos de superar porque los equipos que suben a primera división tienen un potencial tremendo como el español, el Mallorca, ahora se enfrentan en la final eh, el Girona también el Rayo Vallecano, así que nos esperan unos meses apasionantes también. Y el Elche Club de Fútbol eh, se ha quedado como el equipo en la provincia de Alicante como el referente. Total. Total, bueno, de la provincia y como dice el, el himno de la región entera, ¿no? Porque <risa> Ahora claro, bueno, eh, tenemos al Villarreal, ¿eh? Sí, sí, pero está a 250 kilómetros. Quiero decir que ni en Alicante tienes uno de primera, ni en Murcia tienes uno de primera, ni en Albacete. De hecho, todos los que nombró están en segunda B o una más atrás, como el caso del Hércules, que ha descendido. O sea, que está ante una oportunidad histórica porque a lo más cerca es Almería, Valencia. Eso es lo más cerca que hay. El Elche no tiene competencia ahora mismo en primera división en 200 kilómetros a la redonda. Qué lástima, ¿no? y que, se, esto, que qué por... lástima? Qué maravilla. No, no, qué lástima que se produzca ese, ese liderazgo en sí. situación de pandemia con un 50% ah, bueno, claro. bueno, de aforo reducido. Si es, si que, es, que, si es que llegamos. Si es que llegamos al 50%, es una lástima, porque esto hubiera sido una inyección económica importantísima sí. para, para el club. Bueno, yo, yo confío que, que. No, no, la que, vacuna va a. empiece con vida. el 50% o con el 40%, pero que empiece con público. Porque lo, lo que fue un, una pena es que durante toda la temporada pasada nadie pudiese claro. disfrutar del fútbol de primera aquí en el Martínez Valero. Pues eh, cuando vacunen a José Antonio, eso será que ya estamos. Eso es buena señal. Eh, muy buena, bueno, bueno, porque sí. José Antonio está en la franja de los 20 a 30 años. ¿no? Eso es, ¿No? tengo 25. Así Qué jovencito. Bueno. bueno, José Antonio, muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti, Muchas Ros. gracias, Ros. Hoy en el en punta a la 1 y 20. Tertulia sí, y tertulia. en A Todo Gol esta después del informativo. A las, a, todo, a las 10 y cuarto A Todo Gol con el presidente y con imágenes especiales que hemos seleccionado en estos A Todo Gol especial de, uh -huh. de junio. Pues imágenes hoy, creo que hemos seleccionado imágenes desde el principio, imágenes históricas de la creación del Elche y del campo Altavís hasta, hasta los años 70. Y luego otro especial del penúltimo ascenso Primera, el de 2013 con Fran Escriba en Almería, también las hemos seleccionado. Pues me, me encanta que tengas tú que recordes dentro de la gol Efectivamente, me Gracias. he copiado de vosotros. Hasta luego. Hasta luego. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmaría Alonso. Y antes de continuar con nuestra ronda de noticias, antes de se repasa la actualidad, estamos ya en nuestros estudios de TeleLeche he en Radio Marca con el siguiente invitado. Él es Francisco Campos, responsable de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, a quien damos la bienvenida. Acérquese al micrófono, Paco. Muy buenos días. Sí. Ah, bueno. ...hacer que se me si no, no llega su, su voz... ...bien, eh, el motivo por el que hemos invitado a Francisco Campos... ...a nuestro estudio, es porque el pasado viernes... ...en Junta de Gobierno, el equipo de Gobierno... ...pues anunció que van a iniciar o que han iniciado los trámites... ...junto a la asociación, para que este plato tan típico... ...de esta región, sea declarado bien de interés cultural inmaterial... ...pues vamos a hablar del de plato del arroz con costra... Paco, ¿les han, hecho, ¿les han hecho caso? ¿Llevan ustedes cuántos años defendiendo y promocionando esta receta? Pues llevamos, eh, a lo tonto a lo tonto, llevamos más de 40 años. ¿40 años? 40, más. Y además se han constituido en una asociación para defender este plato porque ustedes pensaban que podía perderse. Vamos a ver, yo pienso que perderse no se iba a perder porque, oye, es una tradición de Elche y tal. Pero en fin, viendo lo que nos propuso el ayuntamiento y tal, pues es muy bonito que sea un interés turístico y cultural, ¿me entiendes? no Entonces, por pues, oye, lo estuvimos hablando y tal y lo acertamos para adelante. Pues si llevan 40 años promoviendo el arroz con costra, ¿qué referencias históricas tienen de este plato? ¿De quién es realmente? Eh, ¿Es de Elche o es de Orihuela? ¿O es de Murcia? ¿De, ¿De quién es el plato del arroz con costra? Mm, no <ríe> de la podemos, humanidad, ¿no? Vamos <ríe> a ver, nosotros tenemos que defender que es de Elche. Pero, en fin, el plato es un, un plato un poco, de, digamos, de la provincia, tirando más bien a la Vega Baja, porque la parte de la Vega Baja también es un poco de arroz con costra. Lo hacemos diferente... Y luego, pues también en la parte, digamos, norte de la, de la provincia, en pego, pues también hacen este arroz con costra. ¿Qué, qué diferencia tiene che el sobre el resto? Bueno, nosotros hacemos un, un perol de costra, digamos, que lo hacemos de, de toda la vida con conejos solo. Y ellos, en la parte de la Vega Baja, un poco, lo hacen eh, un poco más con... ...las sobras del cocido, eh, costillar y caldo... ...en fin, nosotros todo es... ...caldo no le ponemos, le ponemos agua... Uh -huh. ...que hierba, que, que te... ...pero bueno, más o menos es un plato... ...que a la hora de, de comerlo, pues prácticamente es, es el mismo. ¿Y ustedes han conseguido conservar la técnica de la costrera? Porque es, evidentemente es muy farragosa... Eh, ...quizá en restaurantes también, el tener una costrera... ...poner las brasas encima de la costrera... ¿Esa técnica son, es la que ustedes también han, han conseguido conservar? Claro, esa técnica es la que, digamos, nuestros pasados, nuestros abuelos o reabuelos, es la que ellos hacían en el campo. ¿Y, nos... ¿Y la costrera eh, de qué material tenía que ser? ¿O era? ¿El bueno, perol de el barro? Perol Pero ha... la costrera de qué material? Vamos a ver, el perol, como tú has dicho, es de barro. Y luego la costrera de metal. Es una chapa de metal. Siempre ha sido de metal. Siempre. Lo único que antes era un tipo como un aro y luego le ponían la chapa encima, ¿me entiendes o no? Y ahora, pues, bueno, ahora ya llevamos muchísimos años que la costrera es como si fuese una cacerola que se mete encima del perol y es la función de horno. ¿Y qué referencias históricas hay en el arroz con costra en, en, en nuestros archivos? Bueno, nuestros archivos, nosotros tenemos unos archivos bastante, bastante lejanos, digamos. Y una primera referencia es en sobre 1500 de un cocinero de Nápoles, que era Ruperto de Nola, que esa es el, la referencia más aproximada que tenemos nosotros del arroz en costro, que él le llamaba arroz en casola, al fora ¿me entiendes o no? Un, eh, entonces, ¿puede ser eh, el origen italiano? ¿Ustedes se han preocupado? No lo, no, sí, ahora no. ya pero ahora ahora que se sí va a iniciar la tramitación de bien de claro, interés cultural, claro, claro. Eh, eh, tendrán que bucear también por los ahora, archivos italianos, exacto, los gastronómicos. Ahora tenemos que ver de qué manera, pero bueno, creemos que no es que sea una receta italiana, que este hombre se ve que o pasó por aquí o lo que sea, la receta, o sea, lo que es el plato yo pienso que es de aquí nuestro, o sea, porque no hay en ningún sitio que pidas un arroz con costra, ¿me entiendes o no? Entonces, pero bueno, no hemos investigado, pero investigaremos un poquito a ver por lo menos de dónde ha salido. Pero... Claro, eh, eso es lo que le iba a preguntar. Ahora que ustedes han acordado con el ayuntamiento iniciar los trámites, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, pues ¿qué van no. a hacer? ¿Ustedes eh, qué, qué tienen que hacer con el ayuntamiento, con los técnicos municipales, sentarse y redactar el dossier para Que la generalidad, quién es ¿quién tiene que dar ese bueno, interés haremos, cultural inmaterial. Ya nos hemos sentado con el ayuntamiento y lo hemos estado comentando. Y claro, pues ahora potenciar un poco eh, todo lo que todo el trámite que nos pidan y tal y llevarlo para adelante. ¿Quién, quién lo pide? ¿Qué consellería? Es Eso no idea? lo pide la consellería de, ¿De turismo. Sí, claro. La consellería de turismo de Turis Cultura. le piden el, el dossier y esto es eh, va a ser. Eh, Rápido, ¿no? Esto, es una cuestión bueno, rápida como lo ha sido en la Sociedad de la Virgen. O, bueno, los... rápido, por lo que tenemos entendido, creo que van a estar ahí un par de meses o tres, más, más o menos. Pero no va tan rápido como nosotros quisiéramos que fuese, pero bueno, va para adelante. ¿Y tienen ustedes referentes gastronómicos que hayan sido declarados bien de interés cultural inmaterial en la Comunidad Valenciana? Pues, ¿La, la, ¿La paella la quieren declarar Patrimonio de la Humanidad? Bueno, la paella sí. Este sería Pero, el primer paso para eh, es, intentarlo con el arroz exacto, con costra. Eso sería, digamos, el paso siguiente nuestro a, a declararlo. Claro. ¿Ustedes consideran que tienen suficientes argumentos como para pienso defenderlo? Sí, yo pienso que sí. Porque... Pero acaba de, de reconocer que la historia está por escribir sobre bueno, el plato del arroz con costra. No es que esté por escribir. O, o descubrir más cosas. Descubrir, yo pienso que hay que descubrir poco ya, ¿me entiendes o no? Lo único que pasa es que, claro, indagar un poquito, a ver si, en fin, tenemos nosotros todo. Pero bueno, nosotros del Arroz con costas de Elche, fijo. ¿Y quiénes son? ¿40 años una asociación? ¿Cómo se mantiene? ¿E ¿Eso significa que el pues, buen llantar sí que reúne a...? Sí, se mantiene pues, con mucha ilusión y muchas ganas de, de que llegue, digamos, nosotros nos reunimos todos los miércoles y hacemos todos los miércoles costra. Arroz con costra. Y claro, estás prácticamente deseando que llegue el miércoles con la ilusión de llegar allí y juntarte con tus compañeros. Eh, siempre, siempre, casi siempre, todos los miércoles tenemos un invitado que nos lo enorgullece mucho tener a gente invitada, de, sobre todo del pueblo de Elche. Y en fin... Ahí estamos. Eh, claro, y ustedes están también, porque si se declara bien de interés cultural inmaterial, la asociación tendrá mucho que decir. Ustedes también estarán dentro de esa declaración. Claro, claro. Porque o, llevan 40 años manteniendo que, el plato. Claro, nosotros estaremos con ahí. Con lo que el, el fin social de la asociación... Eh, me gustaría también comentar esos 40 años los objetivos que han conseguido ustedes. Pero objetivos a nivel, ¿qué te refieres? De asociación. El, el, es promover la gastronomía sí, vamos, el arroz con costra. Sobre todo, nosotros hemos defendido siempre el arroz con costra. Pero ustedes están también en las fiestas patronales. Eh, bueno, con la lo fiesta... del pregón, al pregonero también sí, sí, se sí. le invita. Bueno, nosotros, digamos, que, eh, de alguna manera, las fiestas de Elche, de alguna manera, se presentan en la sede nuestra. Uh -huh. que hacemos un perol de costra para claro. toda el. Lo ente... recuerdo, lo recuerdo. <risas> el ente fest... eh, sobre todo para el ayuntamiento y luego los entes festeros que acuden todos. En nosotros siempre queremos estar ahí apoyando al pueblo, al pueblo del Che. Por eso le preguntaba qué objetivos han, han alcanzado después de 40 años, además de promocionar el plato. Están ustedes como una objetivos, asociación... Objetivos, es que no te entiendo. No, objetivos. Eh, eh, metas que hayan ustedes alcanzado, logrado. Bueno, metas, pues... El... Convertirse en un referente en las fiestas patronales, porque son ustedes quienes invitan a todos los entes, pesqueros bueno, nosotros... al arroz con costra... Y ya es algo tradicional, sí, los estoy... miércoles son charlas culturales o gastronómicas, son charlas económicas... No, bueno, nosotros las charlas, bueno, primero lo del ayuntamiento y tal, las fiestas, nosotros siempre, esto ya, ya es, digamos, una tradición de que eh, el, día, la primera, el primer miércoles de agosto, uh -huh. se, antes del pregón, hacemos la comida. Y luego a nivel, eh, digamos, cultural o a nivel de, de asociación nuestra... Nosotros normalmente el invitado que va los miércoles, tocamos el tema que corresponda al invitado. Por ejemplo, si es un director de banco, pues nos hablará ya. de la banca. En fin, sí, hacemos una tertulia muy bonita. Lo más bonita, dentro del arroz con costra, lo más bonito que hay es la tertulia. Porque claro, es una tertulia que te llena muchísimo de interés de todo. ¿Me entiendes? Pues, Francisco Campos, gracias por el trabajo que realizan y toda la suerte también en esta aventura, porque conseguir ese, esa declaración es también eh, conseguir un reconocimiento no, no, no. a una gastronomía que sabemos que la de Elche tiene, eh, vamos, excelencia, el sello de excelencia. Exacto. Francisco Campos, usted eh, en estos momentos preside la asociación. Bueno, yo estoy presidiendo en estos momentos, pero bueno, aquí el presidente es otro más. ¿El presidente es el que mejor cocina el perol con costra? No. Los peroles, o sea, todo el mundo sabemos cocinar el mismo, el perol igual todos, porque claro, son 40 años, uh -huh. bueno, han habido bajas y altas y tal, pero bueno, que el que más y el que menos. Y todos saben cocinar. Todos saben cocinar la cosa. Y los ingredientes es la leña principal. La leña el principal. El conejo. Embutido. El embutido. Primero el embutido. Y el huevo. El, el conejo, tomate, garbanzos y huevo. ¿Garbanzos? Sí, ¿se pone garbanzos, garbanzos es que... en elche, siempre se ha puesto garbanzos de arroz con costra eh, ¿Eso puede tener ese origen del, del cocido, de las sobras del cocido de la Vega Baja? Puede ser que sea el origen de eso Y, el, y porque ellos, vuelvo a insistirte, en la Vega Baja eh, ponen el caldo también del cocido ¿Y ustedes qué caldo ponen? ¿Agua, del agua grifo? Y qué hierba. dejar hervir el conejo y el tomate y todo media hora, más o menos Y ponen ustedes las hierbas aromáticas las llevarado aromáticas Que no falten Exacto. las de Ferrer Brett. Exacto. <ríe> Muchísimas gracias, Francisco Campos. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 101.4, tele -Elch, Radio Marca. La gloria con Rosemary Alonso. Pues después de conocer que el arroz con costra quiere ser reconocido como bien de interés cultural inmaterial, es una de las noticias que dimos el viernes en Junta de Gobierno y la dio Marga García, pues vamos a saludar a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Qué bueno a estas horas hablar del perolico del arroz con costra, sí. me encanta ese plato y espero que haya suerte y que sea reconocido como, como bien de interés cultural inmaterial y, y después, ¿por qué no?, patrimonio de la humanidad, si se consigue la paella, el arroz con costra claro va sí. detrás, la pizza ya lo es. Eh, Marga, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, pues fin de semana, bueno, muy tranquilo, pero bueno, ya la espera de que mañana, bueno, pues de caiga ese toque de queda y bueno, parece que ya la normalidad cada vez está más cerca y por supuesto también con esa campaña de vacunación que sigue, sigue en marcha. Y muy rápido, porque además se ha adelantado uh -huh. ese inicio para los mayores de 40. Pues me encanta que hayamos llegado a este día, a este lunes, yo creo que lo voy a recordar, hay que memorizarlo, porque llego contigo. ¿eh? Eh, porque tú sabes los días que hemos dado las noticias, que han sido pesadillas uh -huh. sobre eh, la prisión asistencial en los hospitales, uh -huh. el número de fallecimientos, los contagios, las restricciones. Y hemos llegado a un día, 7 de junio, Donde ya no tendremos no, toque de, de queda. Qué Parecía bien. que no iba a llegar nunca. Han sido meses, bueno, más de un a año parece, durísimo. A mí me parecen años. Durísimo, años. todos los días hablando, de como tú dices, de hospitalizaciones, de medidas. Ha sido muy duro, pero bueno, poco a poco estamos viendo la luz. Gracias también bueno, a la responsabilidad de la gente y a esa campaña uh -huh. de vacunación que sigue viento un poco. Efectivamente, porque esta semana también comenzamos, no solo comienza hoy, ese día sin toque de queda, sin restricciones a las reuniones sí. sociales y a nuestros amigos, sino que también comienza una vacunación para los menores de 50, de, de 50 años, de los, los sí, mayores de, de 40. Eso es, de 40 a 41. Estaba previsto que comenzara el 17 de junio, pero debido a esa gran cantidad de dosis que ha recibido la Comunidad Valenciana, bueno, pues se adelanta 10 días. Así que hoy arranca esa vacunación para los mayores de 40. Así que bueno. Tenemos muchos aplausos que dar en el día de hoy. La tasa de incidencia también la tenemos que aplaudir, que sigue por debajo de los 50 casos. Seguimos baja, pero hay que advertir, con ese ligero incremento de los últimos días, está ahora en 41. Veremos mañana con esa nueva actualización. de pues Eso sigue. significa que hemos duplicado la tasa y hay que decir que la prudencia es fundamental, clave, Si queremos este nuevo escenario, sin toque de quedáis sin restricciones a la movilidad, porque hay que decir que tenemos la cepa india. ¿Es sí. verdad que.? ¿De qué se trata, eh, sí, es, sí, la consellería ha detectado el primer caso de la variante india en la comunidad valenciana y ha sido aquí en el, en Elche, en el Hospital General. La persona infectada había viajado recientemente a Madrid, según ha señalado la consellera Ana Barceló, y bueno, pues ahora Sanidad está realizando un seguimiento exhaustivo para evitar la propagación de esta variante. Lo bueno es que bueno, esa persona evoluciona favorablemente. Y además, lo bueno también es que dice, dice la consellería y hay que creerla, que se trata de un caso aislado, con lo que se supone que ese contagio se ha detectado y puede que esté controlado porque la cepa india, ¿por qué se teme más que la británica no. o la brasileña? porque se desconoce si las vacunas pueden o no eh, sí. acabar con, con esa variante, neutralizar mm -hmm. la variante mm -hmm. india. Así que prudencia, las mascarillas, por mucho que nos que agobiemos y que pasemos calor, pero bueno, hay que seguir, hay que sí. seguir con ellas, sobre todo en, eso, en espacios cerrados, llevar sí. muchísimo cuidado. Ya lo creo. Yo aquí estoy ajustándomela <risa> aún más después de, de dar la noticia de la cepa india. Sí. Marga, eh, no hay que crear tampoco alarma no, social por porque se trata de un caso aislado. Aislado y está controlado, que eso, eso es lo importante, mm. para evitar esa propagación. Pero hay que decir que por ahora, para que la gente no se relaje, sigamos teniendo prudencia. Y bueno, además del COVID, bueno comentarte que bueno, a nivel político mañana es el mm. debate del estado del municipio, vuelve desde el 2019 Que no se celebraba debido Bien, a, la pandemia. a la pandemia. Pero sabes ser... qué? vamos a hablar mañana del debate. Sí, sí, no, vamos simplemente a tener... anunciar que mañana vale. es el debate. Sí, no es no, no agobio. Serán dos días y bueno, dos, eh, dos que, que traerá cola. ¿sabes? Que traerá mucha cola. Como y maratoniano, siempre. madre mía, no quiero ni pensarlo, Marga. No, no eh, lo pensemos. Te mereces un buen regalo. Ya vendrá mañana. Y mañana también mucho agobio, también hay más. Eh, si ese es el examen anual de, del ayuntamiento, del equipo de gobierno... Para otros hay uno todavía más importante. 4.300 y pico alumnos... Empieza mañana la selectividad. Chicos y chicas, pero hay que decirles a esos chicos y chicas que hoy se relajen. Eh, eh, lo aconseja a todo el mundo. Sí, que, no, que, que no, ya no hay que estudiar más, lo que ya no. se sabe, bueno, ya pues se sabe el último día no va a cambiar, así que que, que se relajen y decirle lo más importante cuántos aprueban yo creo que el 90 y sí, uno, 90, 87% sí. los días los años más difíciles sí. pero vamos que, que estamos hablando de, de un porcentaje elevadísimo que estén tranquilos que se si han ido estudiando no van a tener ningún problema para aprobar esa selectividad yo creo que los más nerviosos son aquellos que tienen mejores expedientes académicos porque, porque se juegan sí, se juegan, quieren esa nota y se juegan mucho Sí, se juegan lo de la carrera de medicina que ya eh, sí. habría ya se han hecho películas ¿sabes? Ajá. Ya he visto por lo menos dos o tres conforme se acerca cada vez el mes de junio sí. en las plataformas aparecen películas que tienen que ver con la nota de medicina sí. que no solo ocurre aquí en España sino también en otros países eh, que parece que es la más alta la que es más Ajá. más cuesta conseguir y esas plazas que se adjudican pues son limitadas una gran competencia nuestros chicos de, a, de hoy en día. Eh, hay que relajarse más. Qué, qué mal, ¿no? Les ha tocado, les ha tocado <risa> les la ha pandemia. To qué barbaridad. Sí. Se merecen toda la suerte del mundo, ya lo creo, y un abrazo muy importante a nuestra... Y a deseable, chicos. sobre todo, eh, muchísima, muchísima suerte para mañana. sí Y tranquilidad absoluta a los padres, que no pasa nada, que <risa> si no lo consiguen no pasa nada otro año. No pasa absolutamente nada. Marga, eh, esto es en cuanto a las previsiones de mañana, pero ¿hoy? ¿Qué, ¿Qué previsiones informativas hay? ¿De, de, ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, pues hoy bueno, tenemos rueda de prensa del portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. No sabemos el tema, ¿no? No sabemos el tema. También la concejal de Cultura informa sobre actividades organizadas con, de, con motivo del Día del, del Archivo. Por cierto, eso me sirve para de, anunciar que esta semana, en el Ten Recuerdes del Viernes, Lo dedicamos a un archivo muy especial y poco conocido, el Archivo Histórico de Santa María. No se pueden perder ese programa que recuperamos de 1991. Muy bien. Eso que quede. Que quede ahí. Y bueno, pues eh, además el Edil de Mantenimiento y la Edil de Medio Ambiente informan sobre plataformas únicas. O Esas obras que se están realizando ah. en todo el casco histórico bueno, y, que pues están para ver terminando. Cómo... y que están terminando, la de la carrer, la ca Facho. carrer Facho, eso esta es. mañana a las siete y media he pasado por ahí y ya estaban pintando el asfalto que era muy negro, lo, están, lo estaban pintando creo, no sé, no sé qué color habrán escogido, pero ¿lo presentan ahí en el Carrer Facho? Sí, Carrer Facho, esas eh, actuaciones de la plataforma, pues por, por fin, fin menos después mal. de tantos meses, menos mal, Sí. Eh, eh, habrá que preguntarle por Virgen de la Cabeza, por San Vicente y por otras eh, plataformas únicas y calles que están cerradas, cerradas y, y por lo que viene, porque después de estas hay más Y peatonalizaciones también. Sí, eso, eso no para. La peatonalización <ríe> en el centro no para. El plan centro. Bueno, pues todo esto son noticias, eh, ruedas de prensa que se convertirán en noticias que nos las vas a contar a, a partir, partir de la una con mi compañera Ana López. Todas las noticias a partir de la una. Nuestra página web, teles.es y por supuesto esta noche en el Teleiví con Salvador Campello. Y además no vas a parar en redactarlas porque también las cuelgas a la web. Claro, aquí hacemos de todo. <ríe> Pues muchísimas gracias por su trabajo, Marga. Hasta luego. Y nosotros ya cerramos esta ronda de noticias. Eh, hemos comenzado con la tertulia deportiva, hemos continuado con Marga García y ahora ya eh, terminamos con la información meteorológica que es muy importante saber si realmente esta semana ya nos podemos quitar ensayo, como dice el refrán. Y eso nos lo va a contar nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo.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 Bueno, buen día con el avance de las altas presiones. Comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica, el predominio de cielos despejados y el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, ausencia de nubosidad, temperaturas nocturnas algo bajas, sobre todo en el sur del Candelts. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 18 grados, Mientras que en el sur hemos alcanzado los 15-16 grados. En Santa Pola y en Tabarca, noche tropical con una temperatura que prácticamente no ha bajado de los 20 grados. Para hoy, predominio en cielos despejados, viento en calma a primeras horas. A medida que avanza la mañana y sobre todo de cara a la tarde, viento flojo de sureste, rachas que no van a superar los 20-25 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer o el ligero ascenso. Aquí en la ciudad rozaremos los 26 grados, en el sur del Camp nou, alcanzaremos los 27 grados. Mañana martes, ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas que seguirán subiendo máximas en torno a los 27 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 18 grados. Miércoles, jueves, viernes, predominio de cielos despejados con alguna nube, sobre todo de tipo alto, temperaturas que para miércoles, jueves, subirán por lo menos hasta los 29 grados. Y es que la semana también va a estar marcada por el avance de una masa de aire tropical continental. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 Alicante 205. Y en estos últimos 10 minutos que quedan del programa La Glorieta, pues los vamos a dedicar a la música y rescatamos de nuestro archivo musical la canción de Ringo Star ah.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 ...con Rosemary Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta... ...quedan 5 minutos para las 11 en punto... ...para terminar La Glorieta... ...un programa que comienza de lunes a viernes a las 9... ...aquí en el 101.4 de Teleh, Radio Marca... ...y hoy, este lunes 7 de junio... Lo hemos dedicado, en primer lugar, a hablar de esa campaña de recogida de firmas que la Asociación de Aparadoras de Ilche, cuya presidenta Isabel Matuti la hemos tenido hoy, ha iniciado esa campaña de recogidas. Dice que llevan ya 50.000 y que las van a entregar a finales de este mes a la ministra del Trabajo porque quieren que se les reconozca los años que no han cotizado, los años que han estado explotadas, aseguran, en la eh, eh, clandestinidad en la economía sumergida. y hemos continuado el programa hablando también del medio ambiente no queríamos eh, desaprovechar la oportunidad para seguir despertando sacudiendo conciencias de que es importante cuidar reciclar no tirar basura y lo hemos hecho pues haciéndonos eco de esa campaña que la cara invisible del planeta que ha emprendido la oficina medioambiental de la universidad Miguel Hernández y que va a suponer, junto con otros colectivos ecologistas y sociales de la ciudad y de la Generalidad del Medio Ambiente, va a suponer una recogida de residuos tanto de los fondos marinos como del litoral. Y van a comenzar este mismo sábado en Arenales del Sol. Y hemos continuado a las 10 con la tertulia deportiva con Paco Gómez y Antonio González, nuestros compañeros. Y a las 10 y media hemos tenido en el estudio de Teleiche Radio Marca al presidente de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, Francisco Campos, porque esta asociación, junto al equipo de Gobierno, ha iniciado ya los trámites para mm, trabajar y poder conseguir otra declaración más, otro reconocimiento a nuestro patrimonio, en esta ocasión gastronómico, a que el plato del arroz con costra sea declarado bien de interés cultural y material. ¿Por qué no? Lo acaba de reconocer en nuestra entrevista un primer paso para conseguir, después de este BIC, pues el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad para este plato gastronómico que eh, hemos conservado durante siglos aquí en el que y también en parte de la Vega Baja. Y ya hemos eh, cerrado con la ronda de noticias, con ese repaso a la actualidad, las previsiones informativas que vendrán eh, ya a la una con toda la información, nuestras compañeras Marga García y Ana López para contarlo y en, también en la web teleelch.es toda la información al momento actualizada, minuto a minuto. Y ahora ya les dejamos con lo último de Luis Fonsi, y de Towers. El bésame con esta canción, ponemos el punto final porque nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para estar entre amigos. Les dejamos, hasta mañana. Ik wat je wil. Ik weet wat je wil. Ik weet wat Y la verdad me va je wil. también tengo las mismas intenciones que weet tienes. Tan rico que sabe, wat je wil. la mía, bailando je wil. de weet